Estás por entrar en el... el concepto de comunicación que hace la diferencia en la internet. Manuel Luna Music presenta México, magia y libertad. La cultura musical urbana se encuentra en Manuel Luna Music. Lamentablemente nosotros no tenemos frecuencia. Es una pasión es que domina. Es una pasión que domina. El día de hoy le decimos adiós a Enrique Peña Nieto como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y le decimos éxito ¿sí? sí, sí, sí, así debe de ser a él, a nosotros, a la próxima administración del gobierno federal y en fin, a todo México. Taibo Segundo y divulgar. Y es necesario que te retractes. Así no puedes dirigir el Fondo de Cultura Económica. Viene la cuarta transformación, pero no nos referimos al cambio de gobierno federal, sino a la tecnología. Y de eso nos estará hablando hoy el señor Héctor Vivero Domínguez. Tendremos música de Liggan Roll, tendremos música de Trevor Jopal, estaremos escuchando ahora sí con Betita la canción de... Los señores de Sex Lagartos, en estreno, en exclusiva, nosotros primero y después, incluso su disquera. Pero primero nosotros, la ponemos en tus oídos, y en la rueda no rock and rollera, estaremos platicando de Camilo Séptimo. ¡Bienvenidos! Esto es México, Magia y Libertad. ¡Comenzamos! Muchos amigos nuestros, muchas gracias por acompañarme en este podcast México, Magia y Libertad. Hoy estamos comenzando con, pues ahora sí, el adiós de Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En el podcast anterior les platicaba justamente de pues, las obras inconclusas que deja, pero hoy, hoy lo despedimos bien, de buenas. El día de ayer nos dejó un mensaje donde aclaraba que lo que más intentó era avanzar y no dividir, sin imponer, sin destruir. No sé si haya sido un mensaje también con Grivilla hacia la llamada cuarta transformación. Sin embargo, la verdad es que fue muy emotivo el mensaje que deja el presidente Enrique Peña Nieto, quien llamó a todos los mexicanos a estar unidos, ya que en una sociedad diversa, plural y democrática como la nuestra Es legítimo proponer visiones y vías distintas para alcanzar los fines que todos compartimos. Y en eso, pues sí, es una coincidencia. Tal vez buscamos el mismo fin bajo diferentes métodos y cada quien desde nuestra trinchera queremos tener un México mejor. Les voy a dejar parte de su mensaje, parte de lo que aclara el presidente Enrique Peña Nieto de lo que quiso hacer durante estos 6 años. Mexicanas y mexicanos, a unos días de concluir mi gobierno, quiero expresarles en este mensaje de despedida mi agradecimiento. Durante 6 años, acompañado de muchos mexicanos, trabajé para impulsar las grandes transformaciones que el país requería. Privilegie siempre el diálogo, el entendimiento y el acuerdo. Ejercí esta responsabilidad convencido de la importancia de la democracia, la división de poderes, y la soberanía de los estados, apegándome en, en todo momento a los principios y valores consagrados en nuestra Constitución política. Fui respetuoso de los poderes legislativo y judicial, de los gobiernos estatales y municipales y de los organismos autónomos, lo mismo que con la sociedad civil, la academia y el sector privado. Respeté en todo momento la libertad de expresión y el derecho a criticar y disentir, convencido de que en México No hay lugar para imposiciones y menos para visiones únicas. El amor por nuestro país es permanente. Como un miembro más de esta gran comunidad que somos, seguiré orgullosamente siempre al servicio de México. Muchas gracias. Pues ahí está el mensaje donde pues aclaran que lo más importante es generar oportunidades de desarrollo para todos en su gobierno se mantuvo la estabilidad económica eh yo lo pondría entre paréntesis por pues la devaluación de nuestra moneda el la toma poco más de 12 pesos la deja por encima de los 20 así la va a tomar Andrés Manuel López Obrador y pues algunas personas estipulan que podría ser que llegue tan solo en un año a 23 pesos, 24 pesos el pues el costo del dólar Vamos a ver qué es lo que sucede. A partir de mañana Enrique Peña Nieto un ciudadano un ciudadano común como usted, como tú, como yo, que tendrá que construir un México desde su trinchera también. Un presidente que arrancó con muchas muchas expectativas y que bueno, pues prácticamente llenó pocas pero que en lo personal sí si algo sí puedo decir que hace en que Peña Nieto es aceptar críticas y de pronto hasta con cierto cierta inocencia que no creo que él haya tenido, pero con cierta inocencia la recibía por parte de todos nosotros. Un presidente que va a pasar a la historia desafortunadamente para él con un marcaje lleno de corrupción, gobernadores, diputados, senadores, políticos en general en la cárcel, otros asesinados, la verdad un sexenio muy complicado el que tiene o el que tuvo, mejor dicho, Enrique Peña Nieto. Para lo que venga para él, para lo que venga para nosotros, mucho éxito. Esperemos que las cosas para todos los mexicanos sean para bien a partir del día de mañana. El próximo martes estaremos platicando justamente de este tema, ya, de la nueva administración. En fin, Vamos con música, lo que vamos a colocar en tus oídos, lo que lo que vamos a colocar en tus oídos es de Liran Roll. Esta canción me la solicitó Brenda y se la ponemos con todo gusto, es El Pianista de Liran Roll para un día como este frío. Queda muy muy muy adoc. Sígueme en Twitter, sígueme en Facebook, Manuel Luna Music. Este es El Pianista con Liran Roll. Esta es la historia de un sábado que importa cual mes y de un hombre sentado al piano que importa cual viejo café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 Que le han visto llorar Sabe a derrota y a miel El micrófono huele a cerveza Y el calor se podía tocar Solitarios oscuros buscando pareja Apurando Al piano, la emoción empapada en alcohol y una voz que le dice pareces cansado y aún no ha salido ni el sol la emoción empapada en alcohol Está bien Es tan triste la noche Que tu canción Sabe a derrota Y a miel Después de escuchar a Lira en Roll Vamos a platicar de un tema Difícil, que da pena ajena Y que En lo personal creo que No debe de existir Paco Ignacio Taibo Ha sido Calificado como homofóbico, misógino, machista, además de vulgar, lo que yo le puedo aumentar a las declaraciones. Durante su participación en la Feria Internacional del Libro Allá en Guadalajara, Paco Ignacio Taibo, quien estará al frente del Fondo de Cultura Económica, hizo declaraciones, la verdad, aberrantes. Todos tienen derecho de expresarse sí, de la manera que quieran sí, de usar un lenguaje folclórico, por no decir vulgar. Sí, sí todos. El problema es que él va a representar a una institución. El problema es que él va a representar a la cultura. Y podrán llamarme mocho, purista, sin embargo también en la cultura entra el lenguaje. Y el buen uso del lenguaje tiene que ver con usar las palabras. Y si vas a decir una leperada, tiene que ser justificada. Si lo vas a hacer para ofender, es vulgar. Si lo vas a decir para explicar, tiene una real justificación. Y más allá de lo vulgar de la expresión que él dijo y lo cito tal cual lo dijo, sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Pues sí, es doble sentido e incluso es totalmente explícito lo que están diciendo. Suena a misoginia, suena a homofobia, en fin, es una vulgaridad. Y las reacciones nos hacen esperar por parte de incluso partidarios de Morena. Escuchemos a las senadoras Malu Michel de Morena y Josefina Vázquez Mota del PAN en sus expresiones. Referirse así al trabajo que estamos haciendo en el Senado no es correcto desde mi muy personal punto de vista. El señor es extraordinario eh en su contribución a la historia, a la literatura Y sin embargo hay que pedirle que reconsidere, que ofrezca una disculpa pública. Cazamos absolutamente, de manera tajante, no solamente las declaraciones de este señor Taibo, lo cual es una forma denigrante, agresiva contra las instituciones democráticas, autoritario, machista, misógino. Incluso también por ahí en su cuenta de Twitter la senadora Lili Tellez aseguró que votaría en contra de que se elimine el obstáculo para que Taibo II... Sí, ser titular del fondo de cultura económica porque califica su lenguaje como inaceptable y lo es. Expresiones como que el editor de la editorial pública más importante de habla hispana no puede permitirse este tipo de expresiones, pues claro que caben. Caben aquí y en todos lados. Me sumo, por supuesto, a todas las voces a las expresiones de que tiene que disculparse. De no ser así, no solamente es cuestión de lenguaje, ¿eh? es una clara señal de que la llamada cuarta transformación sí va a ser una transformación hacia atrás hacia el autoritarismo porque también lo ha dicho si las leyes no ayudan a lo que quieren hacer pues las van a arreglar a mojo en fin, esta es la reflexión del día de hoy es momento de ir a la música espero que me dejes sus comentarios respecto a lo que tú opinas de este tipo de lenguaje con un servidor público que además tiene como lo decía, va a estar al frente de la editorial pública más importante de habla hispana, el Fondo de Cultura Económica. Lo que vamos a poner es de Treville Jobble, la canción se llama El Lenguaje del Amor, súbele y ponte en contacto conmigo, búscanos en nuestro canal de YouTube como Manuel Luna Music. Ven, vamos a darnos amor Esta noche Cariño mío Ven, ven, ven, ven Por favor Vamos a quitarnos el frío Esta historia este un amor de un corazón y de vino Cómo lindo es calo frío Yo te despojo tu vestido Cómo lindo es calo frío Llegando hasta tus tobillos como dos almas se entrelazan una a una dos cuerpos se entrelazan a la luz de la luna cambio de la administración del gobierno federal, yo soy una de esas personas que se va a mantener al tanto, pues soy un personaje que gusta de saber cómo será la imagen gráfica del próximo gobierno. Lo hice desde que asumió la presidencia Vicente Fox por el asunto del águila mocha, al escudo le hace una especie de F y el escudo le hace una especie de F pues solamente aparece a la mitad. Felipe Calderón maneja una imagen muy colorida, Enrique Peña Nieto hace algo muy muy formal, muy vintage de pronto también. Y bueno, pues quiero saber qué es lo que va a hacer. Andrés Manuel López Obrador, porque también tiene que ver mucho en su imagen gráfica la personalidad que va a asumir para su próximo mandato. Yo no sé ustedes si lo pueden hacer o no. Eh o mejor dicho, si lo hagan o no, esperar a ver cómo se ve la nueva imagen. Pero yo sí, yo voy a estar al pendiente y estaré platicando y dando mis comentarios en el próximo programa. Le agradezco por supuesto a Ceci que nos escuchó. Que le pareció muy bueno el programa y bueno, junto con el buen Esaú, que le gustó mucho el podcast pasado, pues sobre todo por la canción de Nacho Vegas que pusimos. Es fan, dice de el señor Nacho Vegas, pues gracias por habernos escuchado. Has estado compartiendo también este podcast, al igual que tú puedes hacerlo y puedes dejarnos tu mensaje de voz para que mandemos tus saludos. Y si quieres alguna canción Como Brenda que nos pidió la canción con la que iniciamos este podcast, también lo puedes hacer. Piénnos qué canción quieres escuchar y con gusto la vamos a estar programando. Es momento de darle un giro a este programa porque ha llegado el momento de platicar con el señor Héctor Rivera. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. En que nueva aventura. Ya estamos con el señor Héctor Vivero Domínguez desde el sur del estado de México, docente en la EPO 108, a menos que ya me hayan cambiado el número. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, muy buen día, buena tarde, dependiendo de cómo nos eh cómo te vaya a ti por allá. Eh, si es bueno, si es frío, ¿cómo te va? Eso eso te iba a comentar de que si se echan a perder es es porque eh de seguramente con tus ideas los estás volviendo rebeldes, no estás haciendo de una generación sumisa, sino una generación que pregunte, que cuestione. No es cierto, ¿cómo va a hacer frío si allá es tierra caliente? Allá es tierra caliente, no cómo va a hacer frío? 15 grados en esta zona, definitivamente es apetitas el el buen calorcito, el así bien tranquilo, ¿no? Acá estamos, ya estamos rebasando los el el número 0 hacia abajo, estamos a menos 15 de cuántos grados. Exactamente. Exactamente, es es el último podcast y yo no quería bueno, yo sé que tenemos tema contigo, sin embargo, quería platicar contigo un tema muy curioso. Eh yo no hasta hoy no he hecho mención de Andrés Manuel como eh muchos lo han hecho de presidente legítimo, porque qué bonito es el español cuando se pronuncia bien y cuando se utiliza mejor. El español Tenemos que entenderlo, a menos que tú me corrijas y yo precisamente por eso quería platicar esto contigo, se dice el ganador o el eh electo presidente de la próxima administración, más no pre presidente electo, presidente electo sigue siendo Enrique Peña Nieto hoy todavía, pero presidente electo solamente se le puede decir a, a Enrique Peña Nieto al que está en funciones, al presidente y no exactamente y no al que fue ganador como un candidato a la presidencia o oh, no sé qué digas tú. Parece venir una fuente que argumenta ya ya este bueno, eh, planteas provisionales, analistas tan previstos de que nosotros ya estamos con un gobierno informando. Ah. Bueno, eso Sí, eso es esa es aparte, ¿no? Ya de que él eh, pues está tomando las riendas. Sí, sí, sí. Y, y entonces, eh bueno, él ya define todo lo que está haciendo, como tú lo decías en el podcast pasado, pues o o, o así es alusión a lo que está haciendo el señor Andrés Manuel de pues de terminar incluso la fecha, ¿no? Pues ya prácticamente fue desde el 1 de diciembre, pero pues bueno, era nada más algo que yo quería acotar eh Pues ya hasta mañana, hasta mañana diré que es presidente. Hoy, hoy todavía no. A ver, una una es pa, es la la vista trasera, la otra la vista frontal y la otra es para ver eh, de manera periférica o cómo. Mira, ya va uno de los cuatro lentes que son traseros. Eso lo ves esto es foto óptica. Okay. Cuatro Digamos digamos entonces qué es un Photoshop en tiempo real. Ah, la que sale las cualidades desde a la hora de la toma de la fotografía. Bueno, eh perdón que te interrumpa un poquito, Víctor. Yo entiendo que esta función con toda seguridad la van a aprovechar aquellas personas amantes de la fotografía que se dediquen a lo, a, a ello, eh, que vivan incluso de la fotografía, pero bueno, pues una persona tan común como su humilde servidor. <risa> pues qué qué va a hacer con eso? Para para qué queremos eh tomarle foto a los tacos, lo que tú dices, ¿para qué? implementar todas sea, las cámaras, ¿no? Ese tiene tres cámaras, ahora no, no, no, este tiene dos, este tiene tres, este nuevo, ahora tiene cuatro. Ese es el primer punto, eh, ¿no? Los físicos, la gente que está ahí comentando en las redes sociales, precisamente de esto, que va a decir, con esto, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Y si de lo que nos trata que esto realmente es, a lo me mejor, de, de aprovechar más eh, la duración de la batería, tenemos toda memoria, me tenía eh, otras posibilidades de, de interacción, ¿no? Cuando esto es lo que en promedio ocupan los peces, están por los 3. Pues por pues, si pues, no veo suficiente, hay verano 4 a 7 a 4 cámaras, parece. ¿no? Me acaba de surgir una me acaba de surgir una teoría de del porqué van a ser estas estas lentes y estoy seguro que van a ser más ¿Tú recuerdas a las personas eh sobre todo de Medio Oriente que son acaudaladas, que tienen por ahí pues mucha m -m mucho recurso económico exactamente por cuestión del petróleo que le ponen a sus teléfonos, a sus coches diamantes? Yo creo que ahora lo que van a querer hacer es simular que son diamantes. han venido poniendo en, en en los libros, ¿no? Digamos que para este eh hay una constelación, ¿verdad? Que, con, con que no es el artefacto sino es la persona la que le da sentido a las cosas así que no hay excelentes cámaras que puedan aplazar el eh, buen sentido de la paciencia y el buen ojo de alguien que quiere capturar, capturar un momento eh, el, el... exactamente la invitación que no gaste <risa> que más bien inviertan que no son inviertas porque es un problema que ya tuvo ahí horma sociología en esta época hoy de cierre de año porque eso es lo que te va a decir pues perder años de normal de familias todo no sé cómo que deberíamos para andar varias Javier Sí sí sí está bien pero no te pongas triste todavía todavía nos falta diciembre aguántate tantito No no tranquilo tranquilo Sí si, si me dejas Acotar por aquí un detalle a, a, al comentario que acabas de hacer. Yo creo que podemos ver al al el celular como yo creo que antes se veía un vehículo, incluso todavía, ¿no? Un vehículo que sirve para trans, eh trasladarte a algún lado y el que tratas de que no tenga ningún rasguño, que lo tratas de cuidar, que lo aprovechas y exprimes la inversión al máximo. Así deben de ser estos aparatos, a diferencia de lo que desafortunadamente vemos. Solamente eh la la gran mayoría de las personas lo compran por cómo se ve, por el tamaño o por el lujo que pudiera reflejar y no precisamente por las características que pudieran ayudarte a mejorar en tu vida y apoyarte a llevar una vida más llevadera, no más más a gusto, que sirva de herramienta, no que sirva solamente como como un estuche de adorno. No me digas que tú los estás vendiendo. te que mencionaste eh lo de las caminatas fotográficas me recordaste a la película de Sí señor donde justamente aparece esas carreras donde se aprovecha una cámara fotográfica, ¿no? En fin, pues qué interesante la verdad lo que nos has platicado, lo que nos dejas sobre la mesa para reflexionar, para analizar, sobre todo como lo dices para este cierre de año donde no dudo que venga la gastadera, que todos quieran renovar eh, el teléfono y sobre todo Eh, pues yo, yo, yo preferiría que renovara, no, no sé, su vida en lugar de estar renovando los teléfonos a algunas personas, aclaro, aclaro. Ya pusiste el dedo en la esquina de tu papá. No, bueno, es, es un decir. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, amigos de Tehuquilco y bueno, pues tengan este un excelente día. Cúbranse porque sí, sí hace frío. Gracias, Héctor. Y aunque me corran a balazos. te toca la presenté, pero aquí, solo aquí tuvimos la oportunidad de estrenar este supertema de Sex Lagartos, el primer sencillo de su nueva producción discográfica, aunque me corran a balazos se llama la canción y es en exclusiva, nadie más, nosotros primero. Y mañana este tema ya tendrá su videoclip en YouTube, búscalo para que lo veas y para que lo disfrutes, pero la canción ya la escuchaste con nosotros. Nosotros continuamos y es momento de presentar la rola no rock and rollera de esta edición y hablamos de Jonathan Meléndez, de Manuel Mendoza, de Marco Alarcón, de Eric Vázquez, cuatro músicos que después de conformar varios proyectos por separado, en 2013 coinciden para crear una banda de nombre Camilo VII y que logran un contundente y redondo sonido que envuelve, que llena, que llama la atención y es lo que les vamos a presentar en esta ocasión. Y aunque pues en muchos sitios, algunos portales, algunos medios de comunicación dicen que es una de las mejores bandas que está emergiendo en el rock, yo digo que esto no es rock. Para mí es un pop, un pop fuerte, un pop duro, un pop que que gusta y que te envuelve. Esta banda que tiene una buena trayectoria ya, ha recorrido las principales ciudades del país, ha compartido escenario con bandas como Kings of Leon, eh Belan Sebastian, Gondorian, con, con Dember, entre muchos otros que ha estado eh, en el Vive Latino, que ha estado en el Festival Pal Norte, en fin, la verdad es que le está yendo bien, nos gusta su música, esperamos que mmm, sigan presentando cosas tan interesantes. La canción entonces se llama No confíes en mí. Oye, ya si la quieren dedicar. Es como decirle a alguien, pues sí te quiero, pero, pero algo puede pasar en ese transcurso. Una de dos apoyando de Malora o me voy a clavar contigo y me puedes hacer pedazos. En fin, no confíes en mí, Camilo VII. La rola no rock and rollera. De este día. No confíes en mí. I'm perfect since ca de escuchar a Camilo Séptimo, nos despedimos muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y te advierto para la próxima edición es necesario, es urgente si no tienes unos audífonos, que los adquieras que los consigas, es necesario que escuches el próximo programa con audífonos y obviamente que funcionen los dos auriculares el del lado izquierdo y el del lado derecho, porque te voy a llevar a un mundo mágico, sublime y y estoy seguro que te vas a volver adicto al sonido que te voy a mostrar en el próximo podcast. Así que ya lo sabes, no puedes dejar de escuchar el próximo podcast y no lo puedes dejar de escuchar sin audífonos. ¿Quieres vivir una experiencia mágica y verdaderamente disfrutable? Berkiriendo Ve unos audífonos si es que no tienes. Cuida los que los que tienes, claro, también si ya ya los posees. Va a ser muy interesante lo que te voy a presentar en el próximo podcast sobre advertencia, no hay engaño. Muchas gracias, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias por seguirme, seguirme en Twitter, arroba Manuel Luna Music, en Facebook Manuel Luna Music y en YouTube Manuel Luna Music. Gracias al señor Héctor Vivero Domínguez y esto es todo por hoy. Nos saludamos en el siguiente podcast. Muchas gracias, sonríe. Es gratis. Es todo para mi amor. Si me das más de tus besos, si me das más de tus labios, tal vez ya no quiera regresar. Lamentablemente nosotros no tenemos frecuencia. Es una pasión es que una domina, pasión que domina.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 pero primero nosotros la ponemos en tus oídos y en la rola no rock and rollera estaremos platicando de Camilo VII. ¡Bienvenidos! Esto es México Magia y Libertad. ¡Comenzamos!